Domingo la bien misa Y el luna En su balcón Para el martes no tenía Sosiego En mi corazón Miércoles Me declaraba Jueves me dijo que sí, Viernes nos Amon estaba Y en el sábado por fin Hasta la Tierra temblaba Con el beso Le eso, eso, eso, eso Todo pasó por un beso, por un beso y nada más Yo me tardé una semana y otros tardan mucho más Un domingo fueron nubes y el lunes por pulpita de los celos, el de la discusión, miércoles sigue el enfado, jueves sin nada que decir, viernes hicimos la paz, y en el sábado por fin, hasta la tierra tembló, Por un beso, por un beso y nada más. Yo me tardé una semana y otro tarda mucho más. Yo me tardé una semana y otro tarda mas.